Ahora vamos a hablar con Fabiana Appel, ella es referente de la Asociación de Inquilinos aquí en la provincia de La Pampa. Fabiana, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Fabiana, ¿y vos, ustedes, cómo están los inquilinos después de lo que pasó ayer en el Senado? A ver, contanos. Felices, Felices. la verdad que ayer fue un día histórico, como decimos todos dentro de la federación, eh... Con, lo vivimos con muchísima emoción, muchísima emoción realmente, eh, y bueno, celebrando desde la virtualidad, claro. <risas> y, y nada, y, eh, seguimos aún emocionados sin poderlo creer, porque la verdad que después de más de cinco años de lucha y, y 36 años que no sucedía una cosa así en la Argentina, eh, lo que se logró ayer fue, la verdad, que increíble. Eh, Fabiana, eh, a ver, si nos podés hacer un resumen, eh, ¿qué eh, puntos importantes eh, se modificaron o, o, o se van a implementar a partir de la sanción de esta ley? un, un poco, eh, no sé si se re recuerdan el año pasado con la ley que se presentó con el otro gobierno, eh, como que se fueron unificando algunos artículos y, y bueno y quedó eh, redactada la, la ley que se, que ¿Se, aprobó? se aprobó ayer. Sí. Eh, en sí no ha cambiado mucho, eh, hay, o sea, en esos artículos, en esos aspectos, una de las cosas es eh, bueno, la, el alquiler que se ajustaba por, por el índice según el RIPTE, eso continúa, eh, o sea por inflación y, y salario eh, después eh, el tema de que el locatario tiene es obligación sí que presente hasta dos garantías y que de esas dos garantías el, el, el propietario dirija solamente una sí eh, hay, hay, hay unos incisos que, que también hay que ver porque dependiendo del caso de Si tiene recibo de sueldo, deberá presentar dos eh, equivalentes a, a, al, al monto de alquiler. Eh, hay unas cuestiones ahí para, para leer en, en, en, ese, en, esa, en ese punto. Claro. Eh, los contratos eh, se van a extender con un mínimo de tres años. Hoy por hoy son de dos años. Bueno, eso ya no va a estar más. Los contratos se tienen que empezar a hacer hasta tres años. Eh, la inscripción del contrato del alquiler en la FIP, esa es otra. Ah, se va a producir eh, un, un blanqueo importante ahí de, eh, de, de gente que tiene propiedades. Eh, propiedades no declaradas. Sí, tal cual, sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. eh, que, que eso a su vez eh, eh, ayuda un poco a que no, se, no haya tanto lavado eh, de dinero, tanto uh -huh. dinero en negro, que cobran las inmobiliarias muchísimas veces. Eh, otra de las cosas es eh, que solo se podrá pedir un mes de depósito, uh -huh. de pago de depósito, que el mismo será devuelto cuando se entregue el inmueble con el monto correspondiente al último mes del contrato. Claro. ¿Y cómo nosotros, venía siendo hasta ahora? Nosotros hasta el día de hoy, el, el mes de depósito que se um, entregaba en el caso de ser entregado, es el que uno paga cuando inicia el contrato de alquiler, es decir, a, al principio de los dos años. Sí. ¿no es ¿cierto? Si yo estoy pagando un alquiler de. Esta, estaba pagando un alquiler de 10 mil pesos, el monto que yo iba a recibir iba a ser de 10 mil pesos. Pero a la finalización de ese contrato, yo no iba a estar pagando 10 mil pesos de alquiler. El monto que yo estoy pagando al finalizar el contrato iba a ser quizás el doble con los aumentos que ese contrato sufrió en el transcurso de, de la celebración del mismo. Bien, Fabiana, por otra parte, la actualización de precios será anual y estará conformado, bueno, como vos dijiste recién, eh, en base a una combinación del de índice mensual de inflación y el de salarios. Eh, en los últimos años venimos viendo que las actualizaciones se hacen eh, cada seis meses, cada tres meses cada en algunos tres. casos... Sí. Eh, algo que genera inestabilidad, sobre todo en aquellas personas que eh, viven de un sueldo o familias que les cuesta pagar un alquiler. Tal cual, tal cual. Eh, y bueno, y después otra de las cuestiones también importantes es el tema de poder cancelar el contrato en cualquier momento una vez pasados los seis meses, uh -huh. eh, con un mes de previo aviso y se de, y el, no, avisa con tres meses de anticipación no se le puede cobrar penalización. Uh -huh. Es decir, que uno avisando con tres meses de anticipación, no te pueden cobrar la eh, famosa multa de, de correspondiente al mes y medio o mes de, de alquiler por, por querer romper el contrato. Eh, déjame ver si no me olvido de el más. El tema de los arreglos. Más importante. El tema de los arreglos introduce la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer arreglos y descontarlos del alquiler, eh, ese es otro de los puntos, y también el tema de los impuestos, que pasan a ser responsabilidad del propietario, el inquilino, Tal cual. tampoco se hará cargo del pago del ABL, este impuesto eh, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, de la Ciudad en de Buenos este, Aires. En este caso. Sí, sí, acá, son, acá, acá son las tasas municipales. Sí, que en los edificios tenés las famosas extraordinarias que uno vaya a saber qué es lo que te cobran ahí, porque muchos no entienden qué es lo que les están cobrando en esas tasas extraordinarias. Bien. Ahora va a haber que implementar esta ley de alquileres, Digo, ahí va a estar el desafío. Eh, y ¿Pensás ahí, que va ahí a ser una tarea a tener fácil? Mucho no, vamos a tener muchísimo trabajo. Vos fíjate que eh, hoy por hoy, aún con el decreto mismo, con el decreto 320, eh, estamos dando una batalla dura todos los santos días por amenazas por desalojo, porque no te, con el tema del, del CBU fue todo un lío el, el hecho de que las inmobiliarias no entregaban el número de CBU para que los inquilinos, aquel que podía pagar el alquiler, no, no podía, no porque no, no quisiera, eh, o por, no, por una imposibilidad de, de, de no tener el dinero, sino porque las inmobiliarias no le querían entregar el número de CBU. Eso le generaba eh, deuda Le, generaba, le estaban generando una mora en el, en el pago, pero por, por cosa de ellos, no porque el inquilino no, no quisiera. Eso, desalojos, eh, aumentos en los alquileres, cuando saben bien que no se podían aumentar, no se podían aumentar los alquileres. Y sin embargo lo siguen haciendo. Eh, pero yo sigo sosteniendo que falta un control estricto por parte del Estado, en este caso provincial. Bien. Eh, Fabiana, eh, la semana pasada... Eh, o a comienzos de esta semana, la Cámara de inmobiliaria salió a decir que el 95% de los inquilinos había pagado el alquiler correspondiente al mes de mayo, algo que se contrapone eh, o que desmiente si se quiere el, el informe que realizó la Asociación de Inquilinos, la Federación de Inquilinos a nivel nacional y en particular lo que ocurrió aquí en La Pampa donde el 50% o más del 50% no había podido pagar el alquiler. No había podido pagar. Sí, eh... tal cual. Eso, eso fue, se hizo mediante una encuesta, uh -huh. eh, la cual la estamos haciendo todos los meses para poder ir socavando datos precisos de, de lo que va sucediendo mes a mes con la situación que se vive en la Argentina respecto a los alquileres. Eh, y sí, eh, fue totalmente así lo que se arrojó esa encuesta acá en la, en la provincia de La Pampa. Bien, pero ¿por qué pensás que las inmobiliarias salen a decir ahora que el 95% siempre. de las personas pagó? Porque siempre van a salir a desmentir. Ellos, para ellos es más fácil salir a desmentir que decir la verdad y dar la cara de lo que realmente está pasando. Yo lo que tendría que hacer es dar apellido y nombre de las inmobiliarias, de las tantas inmobiliarias en la provincia... Por, las, por los inquilinos que me llaman y dicen tal inmobiliaria me está, me está cobrando aumento, tal inmobiliaria me quiere desalojar, tal inmobiliaria no me quiso pasar el número de CBU. Entonces ahí, pero no, no lo puedo hacer. <ríe> Así que, eh, pero la verdad que me, me, me indigna porque hay, están desfavoreciendo muchísimas familias económicamente que la están pasando muy mal Y con estas, estas cuestiones que, que surgen constantemente, este abuso constante de, de, de las inmobiliarias, eh, ya, ya no, no sabemos cómo, cómo frenarlo. Mm. Eh, bien, Fabiana, eh, queríamos tener la voz tuya aquí en Cermés, sobre todo después de la buena noticia. Esperemos que se implemente bien eh, la ley. Este, y como decíamos... Ojalá que sí. Mm. Es, es cuestión de que el Estado instrumente esos mecanismos para que, para que así sea. Y, bueno, y nosotros ahí detrás, como siempre, somos la sombra, eh, dando a conocer y ayudando eh, en todo lo que se pueda hacer en materia de alquileres. Bueno. Bien, Fabiana, que tengas buen día. Gracias igualmente para ustedes. Bien.